Eso espero eh, ¿Le puede avisar que la llamé? Sí, sí, sí, claro Bueno, dígale que yo voy a ir a la función ¿Qué? Sí, que me voy para allá ¿Ahora dónde están? Eh, estamos en Mendoza, señora y, y la función es mañana Bueno, bueno, dígale que ahí voy a estar Pero, pero no, no, no, no estamos en la capital Sino en San Carlos Listo. hasta mañana La abuela corta Ernesto, respira hondo Escuchó, Mabel Escuchó Éramos pocos y... Ah, ¿Podrá la compañía hacer la función de mañana? La compañía.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 Contribuyendo a la comunicación del campo popular. de un minuto en la República Argentina, nos vamos, nos vamos, eh se quedan como todos los miércoles aquí en el aire de radiográfica con ya nada será igual. Así es, como todos los miércoles 18 a 20 horas con Gabriel Fernández y compañía. Así es, ayer jugó Tigre, jugó sí, River, eh, de River ¿eh? empate de Tigre, victoria 06 de Tigre, oh, muy superior al rival con el cual jugó. Eh, hoy juegan defensa y justicia frente a Olimpia y en Perú. Frente de Alianza Lima, el equipo de BK Cheche Racing Club de Avellaneda eh, a las 21.30 eh. así que dos partiditos también de Copa para esta noche, nosotros nos vamos nos encontramos mañana como todos los días a las 16, estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, ha pasado un nuevo capítulo aquí del Radio Teatro La Compañía, estuvo Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez haciendo un barquito y cerrando el programa Hasta mañana Mauro Cabalí Hasta mañana, chau chau, se quedan con Gabriel Fernández y compañía un besito. y viva la patria ¿eh? FM 89.3 radiográfica radiográfica Noticias Economía Martín Guzmán aseguró que el presupuesto 2021 es un paso fundamental en el proceso de estabilizar la economía. El ministro de Economía brindó detalles sobre los principales ejes que contempla un crecimiento del 5,5% del PBI y un gasto total de más de 8 billones de pesos. En el inicio de su exposición en la Cámara de Diputados en el marco de un plenario de la Comisión de Presupuesto, Guzmán dijo que el presupuesto 2021 es el ancla del esquema integral macroeconómico de 30% transición. Sociedad. El correo oficial extremará medidas para que el narcotráfico no utilice su logística. El organismo estatal y el Ministerio de Seguridad de la Nación realizarán controles aleatorios y sorpresivos con perros entrenados en detectar estupefacientes en las plantas de distribución de paquetería. En diálogo con Telam Radio, esto decía la vicepresidenta del Correo Argentino, Mónica litza Estamos viendo que la pandemia obliga al narcotráfico a buscar vías alternativas para hacer sus envíos, como por ejemplo los servicios postales que abusan del secreto postal. Resulta necesario capacitar a todos a todos los trabajadores de, de correo para que puedan detectar los zumbíos sospechosos y a su vez fortalecer los controles y prevenciones. fútbol Boca viaja sin ruso y con más dudas que certezas a Colombia. El entrenador Geneise estará nuevamente ausente como en Asunción ante Libertad y verá el partido en su casa, mientras que en el banco estarán Leandro Somoza como primer ayudante junto a Mariano Errón. El plantel de Boca enfrentará el próximo jueves a Deportivo Independiente por la Copa Libertadores. Las dudas radican en el sector izquierdo del campo, ya que en la defensa podría volver Frank Fabra en lugar de Manuel Mas y en el medio campo no está definido si lo ocupará Gonzalo Maroni o Agustín Ovando. Más información en trillam.com.ar Inicio de Espacio Publicitario Agus Fumigaciones S.R.L. ...control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. comunícate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar Agus Fumigaciones, SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular.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 fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retiras tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan. A pesar de la distancia. Conducción Ariadne Sobero Calverti.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 de tu provincia o del país un sitio recomendado www.argentina.gov.ar barra salud coronavirus información sin desesperación un mensaje de Farco foro argentino de radios comunitarias ahora podés vender más llegó Zipaco la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras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 Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. 18 horas, 9 minutos. Algunas informaciones de interés para arrancar esta edición a la cual vale prestarle atención. De ya nada será igual. Una de ellas es que está naciendo un paro importante en el área de salud. Hay ya medidas de fuerza en Chubut, hay una situación conflictiva en Salta, hay pronunciamientos de distintos espacios y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. El malestar salarial común que se ha instalado en los enfermeros y las enfermeras se ha derivado, se ha ampliado gracias a la represión de la policía metropolitana. En los próximos días vamos a tener novedades al respecto. El otro tema es que saltó la liebre con mucha intensidad al descubrirse que hay revelaciones de espionaje de la AFI contra familiares de tripulantes de Lara San Juan, sobre llovido mojado, ¿no?, y entidades del Estado, pagadas por el Estado, es decir, por el erario público, que operan en contra de los ciudadanos argentinos. También que se ha agudizado el debate sobre los derechos laborales en el área educativa, porque además de la preocupación por los pibes, ¿qué pasa con los trabajadores de la educación si se los saca a las calles? De eso también vamos a hablar. ¿Hay crisis en el periodismo argentino? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se revela? Estamos empezando nada más, pero hay mucho más que eso y también perspectiva nacional. A ver qué dice el loro. interesó el artículo alianzas relacionado con la política internacional y la local preste la atención a uno que viene Donald Trump cuatro años al filo de las elecciones en las próximas horas va a estar en nuestros muros para generar un conflicto parecido al que generó el anterior aunque tal vez con algo más de intensidad Se puede comunicar con nosotros a las redes... ...Gabriel Fernández, la señal medio, radiográfica... ...o dejar su mensaje en el 11 50 12 35 89. Está Nehué Cusmerotti en los controles... ...Omar Sanalín en la producción... ...les habla Gabriel Fernández... ...y se viene la visión de Julio Carballo. Buenas tardes compañeros y oyentes de... ...Ya Nada Será Igual. Vemos con buenos ojos el despliegue de nuestro presidente por todo el país visitando y bueno dando impulso a fábricas y emprendimientos pequeños y medianos de esta manera afirmando el plan de gobierno plan de reactivación económica y fomentando producción y consumo bueno hay créditos para la industria para las exportaciones Y bueno, sin descuidar la reconstrucción social. Tengamos en cuenta todo esto en medio de esta pandemia y sobrellevando una emergencia económica, como nos lo dijo el mismo presidente. Pero para que este plan funcione, necesita de paritarias y de forma urgente... Yo sé que algunos gremios están en eso, los mercantiles, y creo que el Estado y alguno más. Pero el resto todavía no. Y no podemos desconocer que estamos sufriendo un ajuste, porque eh, el aumento de los combustibles ya disparó el aumento de todos los productos alimenticios. Pues yo creo que el Ministerio de Economía... ...deberá encargarse de recomponer salarios, porque no esperemos que, que lo haga el sector privado, porque, porque eso no va a pasar. Y yo creo que debería hacerlo ya. Los sueldos están muy atrasados y si, como bien piensa el gobierno, aumentar los volúmenes de producción y de consumo... También se debería incluir el poder de compra de los salarios, es de manual. En el plano político mi mirada es siempre la misma.